La dispuso nuevas restricciones para las zonas de alto riesgo epidemiológico. El presidente anunció la restricción de la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en el alto riesgo o la alarma epidemiológica como en La Plata. La medida regirá mañana desde las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. En ese tiempo quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial y solo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Además solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde o por razones especialmente autorizadas. La medida durará solo 9 días e involucra 3 días hábiles debido al feriado puente del 24 y 25 de mayo. en La Plata reclama que la paritaria municipal es insuficiente. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata manifestaron su malestar por el anuncio de un aumento del 34% en tres tramos para los trabajadores del área y señalaron que el acuerdo se da a esta altura del año cuando ya los índices de los precios al consumidor han aumentado un 20% y cuando... De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, para este año se espera una inflación del 47,5%. Cabe recordar que el acuerdo cerrado con la municipalidad es del 34% con un 14% que se aplicará a fines de mayo, un 10 en julio y por último otro 10 en septiembre. Desde el gremio reclamaron que el aumento se aplica en julio para que no afecte al aguinaldo que se paga en junio. Un servicio que informa... Más cerca. más cerca Proponen cursos obligatorios de RCP y primeros auxilios para tramitar la licencia de conducir. Ingresó en tratamiento en el Consejo Deliberante un nuevo proyecto para incluir la obligatoriedad de realizar un curso sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para quienes busquen obtener por primera vez la licencia de conducir o para aquellas personas que quieran renovarla. La iniciativa presentada por la concejala Romina Maracio de Juntos por el Cambio puntualiza que los primeros momentos de esta situación crítica son los que pueden definir el destino de esa persona, más aún en casos donde se producen accidentes. Esta es la tercera vez que se presenta el proyecto de esta característica, según señaló la concejala del Frente de Todos, Virginia Rodríguez. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.